Luna entró a la biblioteca sequeta y vio un mini castillo del que salió una reina. Y le dijo: Hola, soy María, la reina de los corazones. Hola, soy Luna. Y vengo a buscar el mensaje que me dieron. Luna le mostró la villosa piedra. Y María le dijo: Espérame acá, por favor. Despegó a b u e l l o y te hago una corona.